al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente estás cayendo en estado de hipnosis como es habitual a través de este punto del dial y también a través de nuestro blog a través de hipnotízate.blogspot.com, un sitio en internet donde puedes escuchar este programa y los anteriores para descargarlos o para escucharlos una y otra vez cuando te apetezca para comenzar con la música en la sesión de hipnosis de hoy lo vamos a lo vamos a hacer con una banda fundamental en la historia reciente de la música de nuestro país. La Buena Vida tienen un nuevo trabajo en el mercado tras eh, modificaciones muy importantes dentro de su formación, tan importantes como que la vocalista eh, ha salido de la banda. Iranchu Valencia abandona La Buena Vida de tal manera que Miquel eh, Aguirre queda como, como único vocalista ya en los últimos trabajos ...empezaban a, a compaginar esa tarea entre los dos... ...hasta que eh, la chica abandona el grupo. Los, nos los volvemos a reencontrar con, esta nuevo, con este nuevo formato... ...aunque con su forma habitual de hacer música. Un sonido que incluso en, el, en sus comienzos tuvo... ...una denominación como el Donosti Sound... ...música sosegada, eh, sonidos elegantes que son pues, el sello de la casa, de la buena vida. Vamos sin más con la música, con, con este primer adelanto, un tema llamado Viaje por Países Pequeños. Con la buena vida comenzamos la sesión de Hipnosis. Bienvenido, bienvenida. Retorno de la Buena Vida, la joya de la corona del pop de nuestro país, una banda ya muy veterana desde el año 94 que sacaron al mercado su primer eh, trabajo con siesta récords. Ha llovido desde entonces, ahora nos los volvemos a encontrar eh, con cambio de discográfica, con cambio de formación, aunque manteniéndose los parámetros de pop mmm, perfecto a los que nos tienen habituados. Viaje por Países pequeños, una canción que además no es propia. Es una versión de, de un viejo tema del mítico Poch. Vamos a continuar en hipnosis y lo vamos a hacer con más grupos, con una eh, especial habilidad para crear pop de calidad. Nos plantamos en, en Glasgow, en Escocia, para escuchar a Cámara Obscura. Esto se llama You Told a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 Jsi y Madeline Carrier, uno de los álbumes más deliciosos que te puedes echar a las orejas. Eh, actualmente el cuarto trabajo de estos chicos que llegan desde Escocia, eh, perfectos creadores de pop eh, con aroma clásico, la música de Cámara Obscura. Volvemos a nuestro país para escuchar una de las bandas revelación de, de la última temporada Underwater Tea Party con sus nuevas canciones. Esto se llama Plastic Cans. Es la canción que inaugura What Crisis Disgraces. canción de desarrollo larguísimo, Plastic Cans seis minutos de los que bueno, quizá le sobre alguno, eso tampoco hace que desmerezca la canción Underwater Tea Party presentando lo que es su segundo trabajo, un álbum llamado ¿Qué crisis? Pues esta esta crisis vamos a continuar en hipnosis y nos vamos a ir hasta Gales para escuchar La música de la banda psicodélica Super Farry Animals, noveno trabajo. Un álbum que descubrimos con este inconvenience. Es el retorno de los aires retro de los Super Farry. trabajo de la banda de Groove Reese Super Furry Animals con un álbum llamado Dark Days Light Year un álbum de portada lisérgica un, una portada muy en, en la línea habitual de la banda que son pues, fácilmente reconocibles eh, sonidos que recuerdan pues eso a la etapa psicodélica de los 70 y con aire retro en la música nos vamos a continuar Eh, con la banda asturiana más alocada del panorama, Doctor Explosión, siguen vivos, siguen en activo, con un álbum de título. Pues. determinante. Chupa aquí. Doctor Explosion. Garaje Astur, eh, la música de los Doctor Explosion, con nuevo trabajo, temazos como ese All Mine, que recuerdan pues, a, a lo mejor de, de los años 60, y un tema, por supuesto, incluido en Chupa, aquí, su nuevo trabajo. Vamos ahora con la música de Poly Jean, con PJ Harvey, que tiene una nueva colección de canciones que ha vuelto a, a grabar acompañada de John Paris hace 12 años que colaboraron por primera vez y ahora en este 2009 lo volvemos a encontrar juntos en un álbum llamado A Woman, A Man Walk By esto se llama Black Heart Love, PJ Harvey Británica PJ Harvey con las nuevas canciones una auténtica musea, musa de la escena indie con, con estos nuevos temas Black Heart Love vamos a ir ahora con una chica canadiense eh, que responde al nombre de Julie Doiron. se escribe para que lo busques Julie Doiron es conocida por, por una banda que tuvo en los años 90 una, una banda de grunge que se llamaba Eric Trips Ahora vuelve con Carrera en Solitaria con un álbum que se llama I Can Wonder What You Did With Your Day y este premio de consolación Consolation Prize Julie Duhon. premio de consolación para Julie Dogon y este Consolation Praise. Nos vamos desde Canadá hasta Brooklyn, una zona de Nueva York, un barrio que está generando una cantidad de bandas impresionantes la última, en las últimas temporadas. Harlem Shakes, una de las novedades recomendables del momento con su álbum Technicolor Health like nine yeah. same Sandstocks poster same La música de Harlem Shakes una banda que tiene nombre de, de, de moteros peligrosos, pero que no. Además no llegan de Harlem, llegan de, de otro barrio de Nueva York como es Brooklyn. Natural Men es la canción que nos han dejado para disfrutar hoy en Hipnosis. Vamos a seguir en, en esa ciudad, en la capital del mundo, para escuchar... A, a la banda de Karen O una una formación Ye yeah, Ye yeah, yeah que vuelven con un con su tercer trabajo un álbum llamado It's Blitz en el que dan un giro a su forma de crear música los dos anteriores trabajos unos álbumes mucho más puncarras en este tercer trabajo eh, gracias a la producción de David Sitek uno de los cerebros de de Nueva York con su formación TV on the radio pues giran su música y la convierten en lo que va a sonar las nuevas canciones de Ye y Ye, EA. Yeah. En pues menudo cambio que han tenido los chicos de Ye yeah, Ye yeah, yeah, en este tercer trabajo It's Blitz. dejando atrás los sonidos más rockeros y adentrándose eh, de la mano de David Sitek de TV on de Radio en los terrenos más electrónicos. Vamos a continuar ahora con otra formación que también flirtea con la electrónica Fénix tienen un nuevo trabajo se llama Wolfgang Amadeus Fénix título horrible donde quiera que los haya y lo inauguran con este tema que está en descarga gratuita en su, en su página web 1901 Fénix Chicos franceses de Phoenix con su nuevo trabajo, con, con ese álbum tan tan bailable, con ese single tan bailable 1901 eh, canción que inaugura Wolfgang Amadeus Phoenix. Vamos ahora con un EP que ha sacado al mercado Cristina Rosenvinge, un LP llamado un EP llamado Tu labio eh, inferior. Si bien recuerdas eh, su último trabajo se llamaba Tu labio superior. Pues bien, en la gira de ese álbum, Cristina eh, ha ido pues, regalando en sus conciertos este otro EP. Vamos a quedarnos con una de las canciones que lo conforman y que se llama La muerte sentimental. Ella es nuestra mmm, adorada Cristina Rosenbinge. Mm. Pues ahí queda ese epílogo a Tu Labio Superior llamado Tu Labio Inferior, un EP con cuatro canciones de Cristina Rosenbinge, una de ellas esta magnífica, La Muerte Sentimental. Nos vamos hasta Cantabria, hasta Torre-La-Vega, para escuchar a Templeton, un grupo que tiene un nuevo trabajo, se llama Exposición Universal y una canción de aire planetario, Las Casas de Verano e Invierno. Templeton. Se acabó la inspiración de J.I. Florence sobrevolando este... las casas de verano e eh, invierno firmado por unos novatos, Templeton. Vamos ahora con una de las bandas aclamadas por la crítica, unos chicos que se llaman Manos de Topo, que tienen en el mercado su segundo trabajo, un álbum que curiosamente se llama El primero era mejor en la forma particular como poca de cantar de Miguel Ángel Blanca su, su cantante esto se llama Aeropuertos de Segunda Manos de Topo de cantar por, por decirlo de alguna forma vamos Zábení oh. masyho de mi intimidad oh. Prometo que no tomare más pastillas oh. Prefiero conservar mi poca dictá mi oh. La que vuelvo a ser el primero, con el que te acuestas después de merendar. Se han perdido en tu habitación mis complejos. Ayuda, me encuentro sin tu dejar en paz. ¡Ah! a la En personalidad, sin duda alguna, manos de topo Unas letras interesantes, siempre Aeropuertos, de segunda Es esta canción que inaugura El primero era mejor Que es como se llama su segundo trabajo Y sobre todo, pues eso que te comentaba La forma tan personal de cantar De, de Miguel Ángel Blanca Llegamos casi al final del programa Vamos con ambientes bien distintos De Thermals Esto se llama Now We Can See The new